Conjugaciones Yo exploto Tú explotas Él se enoja Nosotros no nos aguantamos Vosotros no os toleráis Esto es imposible Yo contemplo Tú conversas Él consume Nosotros convivimos Vosotros concedéis Ellos contraen Yo por uno Yo Yo por cinco Otros Yo por tres Otros los tuyos. Yo por cuatro, nosotros. Yo por dos, juguete.